a n o t h e feet, while the old man gets a plane and the children try to sleep. Just another promise, they don't really care, cause the movement on the borders got the people running scared. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Vigilante. Después del parón veraniego, aquí estamos de nuevo con muchísimas ganas de estar junto a ti en este 25 de agosto del 2021, que es que cuando estamos grabando este especial que vamos a hacer hoy y que te vamos a contar enseguida. Espero que hayas disfrutado este verano o lo vayas a disfrutar. Y para ello. Este verano se ha ido dando vuelta a la cabeza. Y siempre decimos, bueno, hacemos ahor top. Normalmente ponemos incluso canciones un poco más extrañas. ¿Por qué no hacer un ahor top? o Un super ahor top. Con canciones más conocidas, bandas más conocidas. Y eso es lo que vamos a hacer hoy, sin cortes. Vamos a hacer una especie de mezcla. Sin cortes, todo seguido. Y con canciones conocidas, pero todas juntas, la verdad. Esas canciones que nos ponen los pelos de punta. Yo este verano he escuchado mucho ...pues a bandas como Surface Ball o gente así, que habitualmente no lo hago. Y bueno, he querido plasmar en esta edición especial de Vigilante. Pues eso, hacer un especial con canciones más conocidas, tal vez alguna no tanto. Esos hits dentro del Ahor que a todos nos gustan. Y todos juntitos en estas 120, 150 minutos, tal vez haremos con canciones que son historia en nuestro mundo del Ahor, Melody Rock. Y bueno, hoy West Coast no, ¿eh? hoy a Horry Melody Rock. Alguna pincelada de j a r t tal vez. Gracias por continuar a nuestro lado en esta vuelta. Espero que te guste. Recuerda, tarda mucho en descargarse porque está en buena calidad. Y queremos que te lo lleves en el coche, en tu reproductor, en tus cascos, donde quieras. Con esos temazos. Que nos van a acompañar en esta tarde, en esta noche, en esta mañana, cuando nos estés escuchando en Vigilante. Pronto te contaremos nuevas historias de Vigil Talk y del nuevo programa Versus. Y también haremos un especial de w e s t c o a s t en breve, de w e s t c o a s t Lo dicho, gracias por estar al otro lado. Vamos a hacer un pequeño silencio y comenzamos. Con esta edición、eh, especial para abrir、eh, después de vacaciones, eh, Vigilante. Eh, hasta dentro de un buen rato, que es cuando estaremos de vuelta en Vigilante. j u s t my h e a r t One to feel it is the last one to know. And I keep on denying that there's been any harm, but something is ringing like a s i l e n c e Pues hasta aquí hemos llegado en este especial, un especial totalmente improvisado, este que hemos hecho en el día de hoy. La verdad es que nos, va, nos iba dando vueltas este verano, porque estamos escuchando, como te decíamos,、eh, álbumes más clásicos dentro del AOR. Y bueno, ¿y por qué no un especial? Porque el AOR Top sí que es verdad que ponemos canciones conocidas, pero algunas no tan conocidas. Y hemos pretendido en este especial, como digo, le hemos improvisado hoy mismo, ¿eh? esta mañana. Nos hemos cogido como nos gusta, mogollón de canciones, montonazo. De álbumes y de CDs. Y bueno, pues vamos eligiendo sobre la marcha, como hemos hecho. Y bueno, intentando que quede bien, me encanta ¿eh? hacer un poco así en plan DJ, ir eligiendo los temas que van a sonar. De unión entre ellos. Y bueno, espero que haya quedado bien. La verdad es que escuchando a l g u n o de los temas piel de gallina, ¿eh? impresionantes. Sí, que lo conocemos todo, s pero los tenemos ahí muchas veces en el olvido. Y cuando los rescatas, madre mía. Desde luego, si no saben lo que es el AORPOL e este programa, estos.、Eh, 165 minutos, creo que hemos hecho dos horas y 45 minutos con temazos conocidísimos dentro de la OR y del Melodic Rock. Y bueno, muchos otros que se nos han quedado. No te preocupes, si tiene éxito, haremos un segundo. Todavía no sé cómo le vamos a llamar. ¿eh? No sé si a o r t o p History o a o r t o p f Kids, no lo sé. Cuando lo subamos a i í v o x lo decidimos. Espero que te haya gustado. Teníamos mono, por eso hemos improvisado hoy el programa. Y casi nos hemos pegado 180 minutos. Un poquito menos. Y bueno, ahora cuando te pones a ver, se me ha quedado este, este, este, este otro. ¡Hola! Como digo si os gusta en los comentarios decirlo y haremos una segunda edición como otros especiales que nos hemos inventado y bueno en este caso todo seguido e h sabes que los autos son de tres en tres canciones aquí distinto todo seguido a l principio al fin para que lo lleves en tu coche en tu reproductor si vuelves de viaje etc etc Y e s t a q u está e bajo nuestras palabras, pues también podría haber sonado, c ó m o no. Lo dicho, muchas gracias. Nos oímos pronto en un nuevo Vigilante Normal. Y pronto también empezaremos con PG Talk. Y con ese Versus. Y algún programa más de b i g w a v e Y un especial de West Coast que estaremos p e n d i e n t e y p r o m e t i d o De、hecho siempre que nos deje el trabajo, ¿eh? poquito a poco. Gracias, un abrazo, hasta pronto.